violaciones a la ley que reprime el tráfico de tu que era el completo. No, por la desaparición. y bueno, ha hecho lugar al pedido del fiscal de la condena, y era para saber si eso está bien o no, un abogado medianamente serio tiene que cerrar leer los fundamentos de la Cámara, ¿no? Porque otro me preguntaba si yo tengo la íntima convicción si están condenados lo que mataron a Facondo. Mi íntima convicción es que no, pero es, no se trata de lo que opina uno. Si no, se trata de ver qué fundamento ha tenido el tribunal para condenarlo. Y eso solo lo vamos a saber el 9 de septiembre. Ahora, ¿alguien va a seguir investigando la desaparición, el paradero final de... No, de... Eh, de... Claro de... que debe remitirse a la Fiscalía de Introducción para que vea qué pasó con el cuerpo. Acá dijo la cremación. O sea, quedan por probados que lo cremaron, pero que no lo cremó. quien me haría acusado de cremarlo? Y a la Fiscalía de Lucho contra el Narcotráfico, que hay acá en la provincia, por el menudo y a la Fiscalía Federal, para que investigue la posible comisión de delitos que que tienen que ver la represión de la ley de estupetación. Claro, ¿no como Luis dijo que eran tres veces sí, claro. yo lo he dicho? Y así lo sigue contiendo. Sí, yo no, estoy íntimamente convencido que estas personas eh, ya son una culminación de un proceso que tenía que, que, tenía que tenerse sí oscultarles. Sí Pero me da la impresión que, por eso y existe una íntima convicción, ¿no? Los fundamentos lo vamos a ver el día que la, el tribunal lo ponga en consideración de los abogados y del público. O sea que no se va a conformar para nada. Y la verdad es que en plena democracia, en pleno gobierno de la suerte y durante el gobierno de la suerte, sigue habiendo un pibe desaparecido. Eso no hay duda. Con o sin condena que hay un pibe desaparecido. Y eso no habla bien de una provincia, no habla bien de nosotros, de los ¿Quién quería que acá hubiera sido una condena? Yo no tengo ninguna duda de que me, la policía de la provincia de Córdoba y el poder político que la maneja quería que hubiera una condena.